Pois bueno. Así suceden los hechos cuando el dueño del balón tiene que ir defendiendo su sistema de represión así suceden los hechos cuando el dueño del balón tiene que ir defendiiendo su sistema de represión pero que ha el pueblo tengo el le hizo mejor cantando el bolro le quiero iba la revolución pero que la el pueblo tengo el le hizo mejor cantando el burro le su región, llegó el que tuvo